Se encuentra abierta la inscripción de ingreso a residencias en salud. Se informó que la preinscripción será de manera online hasta el 17 de junio y la entrega de documentación presencial se extenderá hasta el 24 de junio. La misma se recibirá de lunes a viernes de 8 y media de la mañana a 12 y media del mediodía en la sede de la Región Sanitaria 11, ubicada en la calle 129 y 53 en el dique. Quienes deseen mayor información deberán ingresar a la página oficial del Ministerio de Salud bonaerense en www.ms.gba.gov.ar e ingresar al sitio de residencia. Denuncian la falta de calefacción en el hospital Alejandro Corn de Melchor Romero. Los y las trabajadoras denuncian que hay sectores del hospital que no tienen calefacción y exigen la realización de obras. FM Raíces Rock habló con Elena Otondo, representante de CICOP, en el hospital. La verdad es que, por otro lado, en algunos otros lugares nos dice bueno, esto eh, excede al hospital. Bueno, aunque exceda al hospital, al Ministerio de Salud no lo puede exceder. El Ministerio de Salud tiene que estar presente acá y las autoridades, tanto hospitalarias como ministeriales, resolviendo esta situación. No importa si es un problema ya estructural, si es un problema de sencilla o difícil solución. Hay que resolverlo. Los trabajadores no podemos estar en estas condiciones y mucho menos los usuarios y usuarias que vienen con problemas de salud a atenderse a un lugar en donde se terminan enfermando del frío que hace. Un servicio que informa... Más cerca. Piden por la construcción de una planta de tratamientos de líquidos cloacales en la región. Desde la ONG Nuevo Ambiente denunciaron que es urgente que se destinen fondos a la obra que reducirá la cantidad de desechos arrojados al río de la Plata. Además explicaron que en La Plata, Berisso y Ensenada se vuelcan 13 millones de litros cloacales por hora en las playas. Solo 5 millones tienen tratamiento de depuración y el resto se envía directamente al río. En las redes sociales de Nuevo Ambiente se puede firmar un formulario web para exigir al gobierno provincial que se construya la planta de tratamiento. La temperatura mínima para hoy en la región es de 3 grados y la máxima de 17 Nos encontramos mañana. Un servicio informativo de la región.